Y estamos recibiendo a Plinio de Ruda Sampaio Jr. Plinio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano, bien. Mucho gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, en, una, en un panorama en el que ha estado, digamos, la, la, la realidad de Brasil y la de Uruguay también coincidiendo en, en la agenda informativa, al menos de... ...de la prensa hegemónica, ¿no? Se ha hablado mucho de esta de este encuentro de presidentes... ...que tuvo lugar en los últimos días. Sí, la, la última semana en Brasil... ...la política estuvo eh, alrededor del ataque de los Estados Unidos a sí. Brasil. Que es un ataque político porque juntó la guerra tarifaria... ...con el problema político, del apoyo a, a Bolsonaro... Es un apoyo a la soberanía nacional, porque Trump eh, cuestiona la, la, la, la capacidad de la corte brasileña de juzgar Bolsonaro. Es un ataque económico, porque Trump dijo que nosotros tendremos que no podremos utilizar la moneda que utilizamos, que es el PIX. Y es un ataque comercial. Entonces, toda la política brasileña se cambió para ver cómo. reaccionar a esto, y una de las medidas fue el viaje de, de Lula a Chile, ¿no? Antes hicieron un artículo conjunto con el presidente de España, Uruguay eh, y Colombia, y Chile, ¿no?, eh, de un artículo de, en defensa de la democracia y en defensa de la soberanía nacional, y después una reunión en Chile, ¿no?, Con, todo, con, con todos estos presidentes. La reunión en Chile es interesante porque lo, lo que sale de la reunión es el, la, un programa de eh, interferir en las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas garanticen la democracia, la soberanía nacional. Lo que muestra la impotencia de estos gobiernos para enfrentar Una, un cambio profundo en la política internacional y sobre todo para nosotros aquí en América Latina, porque lo que Trump está haciendo es una redefinición de los términos de la dependencia externa, de los términos de la satelización de nuestras eh, sociedades en relación a las sociedades americanas. Entonces, él quiere mayor poder de interferencia directa en todos los aspectos de la vida nacional. Entonces hay que ver cómo ahora América Latina y América del Sur en particular reacciona a esta medida. La primera mov movimentación de Lula, ¿no? de, de los presidentes eh, de la reunión, es hacer tratativas por adentro de la ONU. Yo creo que esto será muy insuficiente para detener esta avalanche que viene de los Estados Unidos. Bueno, y, ¿y este apoyo internacional contra los ataques de Estados Unidos se limita solo a, a este encuentro que, que hubo en los últimos días o hay algún otro elemento más así para, para poner sobre la mesa? Mira, la, la realidad es que Brasil, la, la, la clase política brasileña quedó perpleja con lo que pasó. ¿no? todavía no hay una línea clara de reacción la, la movimentación del gobierno es reaccionar por los BRICS, por América Latina canalizar todo esto para las, las Naciones Unidas para ver si esto detiene y restablece un poco las leyes internacionales entonces esta es la primera movimentación de Lula en el plan internacional en el plan interno Todavía Lula está hizo un pronunciamiento en la televisión donde fue muy duro con Bolsonaro porque Bolsonaro apoyó inmediatamente a Trump, entonces lo llamó de traidor. Uh -huh. Yo creo que esto le, le dio a Lula un, un discurso que hasta entonces no tenía, estaba bien sin, sin tener un poco norte para su política, pero es muy insuficiente... frente al, a la magnitud del ataque que viene de los americanos. O sea, esto no se va a resolver sin un cambio profundo interno en la política económica, lo que presupone un cambio en la correlación de fuerzas, estamos lejos todavía de algo por ahí, y, un, y una articulación internacional mucho más vigorosa, porque la política del gobierno brasileño es una política encuadrada dentro del neoliberalismo de ajustarse a, las, a los imperativos del capital internacional. Y lo que quiere Brasil es ajustarse a China y ajustarse a los Estados Unidos. Entonces la política brasileña es ni China ni Estados Unidos. Estados Unidos y China. El problema es que este mundo está acabando. porque los americanos ahora quieren eh, poner orden en su patio trasero, sobre todo aquí en América Latina. Entonces Estados Unidos ya eh, está presionando para que Brasil salga de los BRICS. Y esto, lo que va a pasar depende mucho de cómo evoluciona la lucha de clases. La burguesía brasileña está también aturdida, porque la primera reacción... De, que uno nota en los editoriales de los periódicos tradicionales que funcionan como ventrílogos de la burguesía. La primera reacción fue de defensa de la soberanía. no, a, a Esto que Estados Unidos está haciendo no es permisivo. Pero la segunda reacción ya en esta semana es de estos periódicos diciendo bueno, pero también Lula no puede provocar a los Estados Unidos. Lo mejor sea que salga de los BRICS. porque ahí te, tendría un, un tratamiento, según el, eh, los periódicos de derecha, Brasil tendría entonces un, un tratamiento un poquito más eh, suave de los americanos. Pero yo creo que eh, esta solución tampoco resuelve nada, porque lo que los americanos quieren es un mayor mando, y la única manera de evitar esto es que articular fuerza interna suficiente para no permitir esto y articulación internacional para viabilizar la vida económica del país sin, digamos, eh, sin la, digamos, con la hostilidad americana. Uh -huh. Plinio, buen día. Justamente esto que mencionabas que parecen estar entrelazados, el apoyo que, que, bueno, los ataques de Estados Unidos a Brasil y el apoyo que Trump demuestra a Bolsonaro, ahora hay una noticia nueva que ha circulado Eh, por todo el mundo, ¿no? Que es que la Corte Suprema advierte a Bolsonaro que puede ir preso por violar restricciones, ¿no es así? Buen día Daniela, gran gusto hablar contigo. Uh, sí, no. Ahora la, la novela de la semana es la la prisión inminente de Bolsonaro. Bolsonaro no no se sabe cuándo será preso, pero se discute que a cualquier hora puede ser preso. ¿Por qué? Porque Bolsonaro apoyó explícitamente la medida de Trump y su hijo, que es diputado federal y está licenciado, se fue a Estados Unidos para articular los ataques contra el gobierno brasileño. Bueno, con esto, la Suprema Corte Federal eh, acabó abriendo investigación contra el hijo y contra el papá, que lo apoya por eh, obstrucción de justicia. Porque la verdad es que Trump, Dice que la justicia brasileña no puede juzgar Bolsonaro. Es una interferencia directa. Y como Bolsonaro, que está eh, no, en la inminencia de ser condenado, apoyó esto, el, el juez que cuida del caso, Alexandre Moraes, decidió eh, meterle una cosa que en portugués se llama tornozeleira. Es meter un... un una cosa en la pierna un, un, un chip en la pierna uh -huh. que regula toda su movimentación y con, con varias restricciones de lo que ahora puede hacer Bolsonaro con qué eh, argumento con el argumento que Bolsonaro está cons conspirando con fuerzas extranjeras para no ser condenado entonces tiene está en la, pa para que no salga del país y para que se, no tenga capacidad de presionar la justicia, le metieron lo que en Brasil se llama algunas medidas cautelares, de cautela. Pero Bolsonaro no, no respetó las medidas. Entonces ahora estamos en el, en el ping-pong entre Bolsonaro y la Suprema Corte a la espera de lo, lo que va a hacer el ministro eh, Moraes para someter a Bolsonaro A las leyes de la corte. Entonces, sí, es posible que, que Bolsonaro sea preso a cualquier momento, es esto lo que se discute hoy día en Brasil. Bien, eh, Plinio, en el temas ambientales hay varias también novedades en Brasil. Una tiene que ver con una ley que aprobó recientemente el Congreso que representa una amenaza al, al medio ambiente. Sí, que aquí en Brasil ganó el, el apodo de proyecto de ley de la devastación Mira. es un proyecto de ley que en realidad desreglo, desreglamenta la reglamentación ambiental ¿cómo? retira poder del IBAMA que es el instituto encargado de hacer estas avaliaciones ambientales aquí en Brasil que, y eh, Y, y pone el, el, el, la reglamentación en lo que llamamos aquí de autorreglamentación entonces la propia empresa que va a ser el, el, el negocio va a emitir un laudo de, de cómo él, la empresa imagina que será el impacto ambiental y qué es lo que están haciendo para compensar esto entonces eso en realidad una manera de liberalizar completamente toda la, la, la estructura institucional que existe en Brasil para proteger el medio ambiente. Y esta es una demanda de los latifundiarios que ahora se llaman de agronegocio y del extractivismo mineral. Entonces es un ataque que desarticula totalmente, es una completa confusión en toda la estructura pública institucional de reglamentación. De, de la ocupación ambiental en Brasil esta ley ya venía nosotros ya llegamos a discutirla aquí en Radio Centenario uh -huh. porque fue aprobada en el Senado ahora es aprobada en la Cámara de Diputados uh -huh. va a la sanción del gobierno Lula hay mucha presión para que Lula vete el, el proyecto uh -huh. no es imposible que, que Lula vete algunos aspectos del proyecto pero sin presión fuerte popular difícilmente Lula va a vetar el conjunto del proyecto. Pero todos los ambientalistas entienden esta ley como una especie de libero total. O sea, el capital ahora queda completamente libre para galopar por el Cerrado, por la Amazonía, provocando gran devastación Eh, social, cultural y ambiental Justamente siguiendo con los temas ambiental, ambientales eh, hay un estudio ¿no? que revela la elevada vulnerabilidad de la floresta amazónica a los impactos de colapso ambiental Sí, yo creo que este Daniel es otro tema que tenemos que tomar mucho cuidado, que es la crisis ambiental, que ya no es una crisis es un colapso ambiental porque todas las proyecciones de aumento de la temperatura del mar y del planeta como un todo están siendo ultrapasadas en un plazo mucho más corto de lo que se imaginaba esto quiere decir que el comportamiento del clima ya no obedece a la dinámica de los últimos años estamos entrando en una nueva dinámica cuyo comportamiento no, no entendemos todavía, bueno y en este contexto eh, sale un estudio coordinado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales Brasileño INPE, son varias instituciones incluso internacionales que trata de entender la vulnerabilidad de la floresta amazónica a los impactos del aquecimiento global ¿no? del calentamiento global sí. y lo que, lo que muestran es que La, la disminución de las lluvias, el aumento de la temperatura el aumento de la, del periodo de sequía sin lluvias acaba aumentando la mortalidad de los árboles más viejos, que son árboles que tienen una función muy importante en, la, en el metabolismo de la floresta para regenerar la floresta. Los, lo que los cientistas dicen es que si la, cuando la floresta amazónica atinge, uh, llegue a 20% de desmatamiento o, o, y 20% de degradación, o sea, cuando 40% de la floresta esté o en el suelo o degradada, la, uh, la Amazonía va a perder su capacidad de regeneración. Y nosotros ya estamos en esto, Y lo que la investigación muestra es que la floresta ya no tiene capacidad de regenerarse. ¿no? Entonces es una situación gravísima que exigiría acciones inmediatas pero de para revertir este proceso. Pero como nosotros vimos, Brasil camina exactamente en la dirección opuesta, no digamos, impulsada por el gran capital, primario exportador, Brasil Galopa, para destruir la floresta amazónica. Muy bien, Plinio, no sé si hay algún otro aspecto de la realidad brasileña que quieras agregar en este miércoles. Yo creo que no, estos son los principales, está todo el país ahora en la radio, en la televisión, para ver si Bolsonaro será preso claro. o no, y si va, hay que ver cuál es la reacción, primero de sus... Apoyadores, La impresión que da es que Bolsonaro pierde capacidad de movilización, pero todavía tiene fuerte capacidad y hay que ver cuál es la reacción del gobierno Lula y de las fuerzas, digamos, democráticas para eh, impedir que Bolsonaro tumultúe políticamente el proceso aquí en Brasil ¿Cuándo se podría conocer la, la sentencia? En realidad es, el, el Bolsonaro sería preso preventivamente ah, ¿no? sí. la sentencia yo creo que vendrá eh, en septiembre Bien. pero él va a ser preso puede ser preso preventivamente por hacer obstrucción a la justicia por presionar la justicia Bien, y eso si eso se vos decías está en los medios muy sobre la mesa porque podría ser en estas horas Puede ser hoy nadie sabe ahora, no depende Bien. de la cabeza del juez y en realidad depende de la avaliación de correlación de fuerzas yo me imagino que ahora en este momento debe haber mucha conversa entre eh, el judiciario Lula, ¿no? el judiciario lo, el, los jefes del ejército para ver si hay Fuerza real para prender a Bolsonaro, porque la necesidad de prenderlo es evidente, pero hay que ver si el Estado tiene fuerza para prenderlo. Bueno, Plinio, te agradecemos como siempre por, por, por tu tiempo y por este espacio que es tan importante para poder conocer de primera mano lo que está pasando en Brasil y nos encontramos la semana que viene. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario, un gusto hablar contigo Emiliano, con Daniela, nos vemos el próximo miércoles.